Este, a veces nos preguntamos el, por qué queremos tanto a Glenda. ¿No? En aquel entonces era difícil saberlo. Uno va al cine o al teatro y vive su noche sin pensar en los que ya han cumplido la misma ceremonia. Eligiendo el lugar y la hora, vistiéndose y telefoneando. Y fila, 11 o 5 la sombra y la música. La tierra de nadie y de todos allí donde todos son nadie. El hombre o la mujer en su butaca. ¿Acaso una palabra para excusarse por llegar tarde? Un comentario a media voz que alguien recoge o ignora. Casi siempre el silencio. Las miradas vertiéndose en la escena o en la pantalla. Huyendo de lo contiguo, de lo de este lado. Realmente era difícil saber por encima de la publicidad, de las colas interminables, de los carteles y las críticas, que éramos tantos los que queríamos a Glenda. Llevo tres o cuatro años y sería aventurado afirmar que el núcleo se formó a partir de Irasusta o de Diana Rivero. Ellos mismos ignoraban cómo en algún momento, en las copas con los amigos después del cine, se dijeron o se cayeron cosas que bruscamente habrían de crear la alianza lo que después todo llamamos el núcleo y los demás jóvenes del club. El club no tenía nada, simplemente queríamos a Glenda Garson y eso bastaba para recortarnos de los que solamente la admiraban. Al igual que ellos también nosotros admirábamos a Glenda y además a Anouk, a Mar a Marina, a Annie, a Silvana y por qué no, a Marcelo, a Ips, a Vitorio y a Tirk. Pero solamente nosotros queríamos tanto a Glenda. Y el núcleo se definió por eso y desde eso era algo que solo nosotros sabíamos y confiábamos a aquellos que a lo largo de las charlas habían mostrado poco a poco que también querían a Glenda. A partir de Diana, o Irasusta, el núcleo se fue dilatando lentamente. El año de el fuego de la nieve debíamos ser apenas seis o siete años. Cuando estrenaron el uso de la elegancia, el núcleo se amplió y sentimos que crecía cada vez de manera insoportable y que estábamos amenazados de imitaciones snob o de sentimentalismo estacional. Los primeros, Irazusta y Diana, y dos o tres más, decidimos cerrar filas, no admitir sin pruebas, sin el examen disimulado por los whiskies y los alardes de erudición tan de Buenos Aires, tan de Londres y de México, esos exámenes de medianoche a la hora del estreno de Los frágiles retornos nos fue preciso admitir melancólicamente triunfantes, cramos muchos los que cre los que queríamos a Glenda. Los reencuentros en los cines, las miradas a la salida, ese aire como perdido de las mujeres y el dolido silencio de los hombres nos mostraban mejor que una insignia o un santo y seña. Mecánicas no investigables nos enseñaron y nos llevaron a un mismo café del centro a todos. Las mismas mesas aisladas empezaron a acercarse. Hubo la gracia y costumbre de pedir el mismo cóctel para dejar de lado toda escaramuza inútil y mirarnos por fin en los ojos. Allí donde todavía alentaba la última imagen de Glenda en la última escena de la última película. 20 Casi 30, nunca supimos cuánto llegamos a ser porque a veces Glenda duraba meses en una sala o estaba al mismo tiempo en dos o cuatro. Y hubo además ese momento excepcional en el que apareció una escena para representar a la joven asesina de los delirantes y su éxito rompió los diques y creó entusiasmos momentáneos que jamás aceptamos. Ya para entonces nos conocíamos, muchos nos visitábamos para hablar de Glenda. Desde un principio irasusta parecía ejercer un mandato tácito que, que nunca había reclamado y Diana Rivero jugaba su lento ajedrez de confirmaciones y rechazos que nos aseguraba una autenticidad total sin riesgos de infiltrados o de tilingos. Lo que había empezado como una sociable libre alcanzaba ahora pues una estatura de clan. Y a las livianas interrogaciones del principio se sucedían las preguntas concretas, la secuencia del tropezón en El Uso de la Elegancia, la réplica final de El Fuego de la Nieve, la segunda escena erótica de Los Frágiles Retornos, queríamos tanto a Glenda que no podíamos tolerar a los advenedizos, incluso... Nunca sabremos cómo se dio por sentado que iríamos al café los viernes cuando en el centro pasaran una película de Glenda y que en los restrenos en cines de barrios dejaríamos correr una semana antes de reunirnos para darles a todos el tiempo necesario, como en un reglamento riguroso, las obligaciones que se definían entonces eran sin equívoco y no acatarlas hubiera sido provocar la sonrisa despectiva de irasusta o esa mirada amablemente horrible con que Diana Rivero denunciaba la traición del castigo. En ese entonces las reuniones eran solamente Glenda, su deslumbrante ubicuidad en cada uno de nosotros, y no sabíamos de discrepancias o reparos solo poco a poco, Al principio con un sentimiento de culpa, algunos atrevieron a deslizar críticas parciales, el desconcierto o la decepción frente a una secuencia menos feliz, las caídas en lo convencional o lo predecible. Sabíamos que Glenda no era responsable de los desfallecimientos que enturbiaban por momentos la espléndida cristalería de el látigo o el final de Nunca se sabe por qué. Conocíamos otros trabajos de sus directores, el, el origen de las tramas y los guiones. Con ellos éramos implacables porque empezamos a sentir que nuestro cariño por Glenda iba más allá del mero territorio artístico y que solo ella se salvaba de lo que imperfectamente hacían los demás. Diana fue la primera en hablar de misión. Lo hizo con su manera tan tangente que no afir, de no afirmar lo que de veras contaba para ella. Y le vi una alegría de whisky doble, su sonrisa saciada, cuando admitimos llanamente que era cierto, que no podíamos quedarnos solamente en eso, el cine y el café, y quererla tanto a Glenda. Tampoco entonces se dijeron palabras claras, no nos éramos no nos eran necesarias, solo contaba la felicidad de Glenda en cada uno de nosotros, y esa felicidad solo podía venir de la perfección, de golpe los errores las carencias se nos volvieron insoportables. No podíamos aceptar que nunca se sabe por qué terminaría así. O el fuego de la nieve incluyera la infame secuencia de la partida de póker en la que Glenda no actuaba pero que de alguna manera la manchaba como un vómito, ese gesto de Nancy Phillips y la llegada inadmisible del hijo arrepentido. Como casi siempre, a Irasusta le tocó definir por lo claro la misión que nos esperaba, y esa noche volvimos a nuestras casas como aplastados por la responsabilidad de que acabamos de reconocer y asumir, y a la vez entre entreviendo la felicidad de un futuro sin tacha, de Glenda sin torpezas ni traiciones. Instintivamente el núcleo cerró filas, la tarea no admitía una pluralidad bo borrosa. Irasusta habló del laboratorio Irasusta, del laboratorio cuando ya estaba instalado en una quinta de arrecife de lobos, dividimos ecuánimemente las tareas entre los que deberían preocuparse y procurarse la totalidad de las copias de los frágiles retornos, elegida por una relativamente escasa imperfección. A nadie se le hubiera ocurrido plantearse problemas de dinero. Irasusta había sido socio de Howard Hughes en el negocio de las minas de estaño de Pichincha. Un mecanismo extremamente simple nos ponía en las manos el poder necesario, los jets y las alianzas y las coimas, ni siquiera tuvimos una oficina la computadora de, de hagar Loss programó las tareas y las etapas dos meses después de la frase de ana Rivero el laboratorio estuvo en condiciones de sustituir en los fragiles retornos la secuencia ineficaz de los pájaros por otra que devolvía a Glenda el ritmo perfecto y exacto sentido de su dramática la película tenía ya algunos años y su reposición en los circuitos internacionales no provocó la menor sorpresa La memoria juega con sus depositarios y les hace aceptar sus propias permutaciones y variantes. Quizá la misma Glenda no hubiera percibido el cambio, y sí, porque eso lo percibimos todos, la maravilla de una perfecta coincidencia con un recuerdo lavado de escorias, exactamente idéntico al deseo. La misión se cumplía sin sosiego. Apenas asegurada la eficacia del laboratorio, completamos el rescate de el fuego de la nieve y el prisma. Las otras películas entraron en proceso con el ritmo exactamente previsto por el personal de Hagarlós y del laboratorio. Tuvimos problemas con el uso de la elegancia porque gente de los Emiratos petroleros guardaba copias para su goce personal y fueron necesarias maniobras y con y concursos excepcionales para robarlas. No tenemos por qué usar otra palabra y sustituirlas sin que los usuarios lo advirtieran. El laboratorio trabajaba en un nivel de perfección que en un comienzo nos había parecido inalcanzable, aunque no nos atrevíamos a decirlo a Irasusta. Curiosamente la más dubitativa había sido Diana, pero cuando Irasusta nos mostró nunca se sabe por qué y vimos el verdadero final... Vimos a Glenda que en lugar de volver a la casa de Romano, enfilaba su auto hacia el farallón y nos destrozaba en su espléndida, necesaria caída en el torrente. Supimos que la perfección podía ser de este mundo y que ahora era de Glenda para siempre. De Glenda para nosotros para siempre. Lo más difícil estaba desde luego en decidir los cambios, los cortes, las modificaciones de montaje y de ritmo. Nuestras distintas maneras de sentir a Glenda provocaban duros enfrentamientos que solo se aplacaban después de largos análisis y en algunos casos por imposición de una mayoría en el núcleo. Pero aunque algunos, derrotados, asistemos a la nueva versión con la amargura de que no se adecuara del todo a nuestros sueños, creo que a nadie le decepcionó el trabajo realizado creamos tanto a Glenda que los resultados eran siempre justificables, muchas veces más allá de lo previsto incluso hubo pocas alarmas la carta de un lector del infaltable Times asombrosamente de que tres secuencias de que el fuego de la nieve cierra en un orden que creía recordar diferente y también un artículo del crítico de la opinión que protestaba por un supuesto corte en el prisma imaginándose razones de moguijatería burocrática en todos los casos se tomaron rápidas disposiciones para evitar posibles secuelas no costó mucho, la gente es frívola y olvida o acepta o está a la casa de lo nuevo el mundo del cine es fugitivo como la actualidad histórica salvo para los que queremos tanto aglenda más peligrosas en el fondo eran las polémicas en el núcleo el riesgo de una sisma o de, un, de una diáspora Aunque nos sentíamos más que nunca unidos por la misión, hubo alguna noche en la que se alzaron voces analíticas contagiadas de filosofía política que en pleno trabajo se planteaban problemas morales. Se preguntaban si no estaríamos entregándonos a una galería de espejos onanistas a esculpir insens insensatamente una locura barroca en un colmillo de marfil o en un grano de arroz. No era fácil darles la espalda porque el núcleo solo había podido cumplir la obra como un corazón o un avión cumple en la suya, ritmando una coherencia perfecta. No era fácil escuchar una crítica que nos acusaba de escapismo, que sospechaba un derroche de fuerzas desviadas de una realidad más apremiante, más necesitada de recursos en los tiempos que vivíamos, y sin embargo no fue necesario aplastar secamente una herejía apenas esbozada. Incluso sus protagonistas se limitaban a un reparo parcial. Ellos y nosotros queríamos tanto a Glenda que por encima, y más allá de las discrepancias éticas o históricas, imperaba el sentimiento que siempre nos uniría. La certidumbre de que el perfeccionamiento de Glenda nos perfeccionaba, y perfeccionaba al mundo. Tuvimos incluso la espléndida recompensa de que uno de los filósofos restableciera el equilibrio después de superar ese periodo de escrúpulos inanes de su boca escuchamos que toda obra parcial es también histórica algo tan inmenso como la invención de la imprenta había nacido del más individual y parcelado de los deseos el de repetir y perpetuar el nombre de una mujer llegamos así al día en que tuvimos las pruebas de que la imagen de glenda se proyectara ahora sin la más leve flaqueza las pantallas del mundo la verían como ella misma estábamos seguros hubiera querido ser vertida y quizá por eso no nos asombró demasiado enterarnos por qué la prensa de que acababa de anunciar su retiro del cine y del teatro la involuntaria maravillosa contribución de Glenda nuestra obra no podía ser coincidencia ni milagro simplemente algo en ella había acatado sin saberlo nuestro anónimo cariño el fondo de su ser del fondo de su ser venía la única respuesta que podíamos darnos el acto de amor que nos abarcaba en una entrega última esa que los profanos solo entenderían como ausencia vivimos la felicidad del séptimo día del descanso después de la creación ahora podíamos ver cada obra de glenda sin la agazapada amenaza de una de una mañana nuevamente plagada de errores y torpezas. ahora nos reuniríamos con una livianidad de ángeles o de pájaros en un presente absoluto que acaso se parecería a la eternidad sí Pero un poeta había dicho bajo los mismos cielos de Glenda que la eternidad está enamorada de las obras del tiempo, y le tocó a Diana saberlo y darnos la noticia un año más tarde. Usual y humano, Glenda anunciaba su retorno a la pantalla, las razones de siempre, la frustración del profesional con las manos vacías, un personaje en la medida un rodaje inminente nadie olvidaría esa noche en el café justamente después de haber visto el uso de la elegancia que volvía a las salas del centro que así no fue necesario que que ir asusta dijera lo que todos vivíamos como una amarga saliva de injusticia y rebeldía queríamos tanto a glenda que nuestro desánimo no la alcanzaba qué culpa tenía ella de ser actriz y de ser glenda El horror estaba en la máquina rota, en la realidad de cifras y prestigios y horcas entregados como una fisura solapada en la esfera de nuestro cielo tan duramente ganado. Cuando Diana apoyó la mano en el brazo de Arasuste dijo, sí, es lo único que queda por hacer, hablaba por todos sin necesidad de consultarnos, nunca el núcleo tuvo una fuerza tan terrible, nunca necesitó menos palabras para ponerla en marcha nos separamos deshechos viviendo lo que viviendo ya lo que habría de ocurrir en una fecha que solo uno de nosotros conocería por adelantado estábamos seguros de no volver a encontrarnos en el café de que cada uno escondería desde ahora la solitaria perfección de nuestro reino sabíamos que ir asusta iba a hacer lo necesario nada más simple para alguien como él ni siquiera nos despedimos como de costumbre con la liviana seguridad de volver a encontrarnos después del cine Alguna noche de los frágiles retornos o del látigo, fue más bien un darse la espalda, pretextar que era tarde, que había que irse, salimos separados, cada uno llevándose su deseo de olvidar hasta que todo hubiera sido consumido y sabiendo que no sería así, que aún nos faltaría abrir alguna mañana el diario y leer la noticia, las estúpidas frases de la consternación profesional, nunca hablaríamos de eso con nadie. Nos evitaríamos cortésmente en las alas y en la calle. Sería la única manera de que el núcleo conservara su fidelidad, que guardar en el silencio la obra cumplida. Queríamos tanto a Glenda, que le ofreceríamos una última perfección inviolable. En la altura intangible donde la habíamos exaltado, la preservaríamos de la caída. Sus fieles podrían seguir adorándola sin mengua. No se baja vivo, de una cruz o sea, Ese nivel de fanatismo men, En donde ya te hicimos perfecta Glenda Ya acomodamos todas tus películas Ya no hay Ya no hay este Sesgos, errores, ni nada en la producción de esas películas Nosotros los corregimos Mundialmente los corregimos Y ahora vienes tú de regreso a Volver a ser imperfecta Rayos y van a acabar con Glenda de tanto que la aman. Qué raro, ¿no? Eso no pasa en la realidad. No hay gente así de ultra fanática este violenta, ¿no? Casi casi no no hay datos de esos en la historia. Pero bueno, este, hola. Eh buenas tardes, ¿todo bien? ¿Qué tal, Carlos Tocho? Sí. Entonces, eh, ¿cuánto tienes con el con el gorro como una semana? ¿Menos una semana? Ah. Está chido, está chido. Te va a servir ahora con el sol. Este, pues bienvenidos. Este programa se llama Sangre Viva. Esta es la transmisión número 160. Ya saben, estamos en vivo por RadioCartón.com. Pueden checar ahí en la página de RadioCartón.com todos los podcasts de tanto de este programa como de todos los demás que ocurren aquí en la programación de Radio Cartón. Y se meten ahí en la página, van a la sección podcast y aparecen las imágenes de, pues de todos los programas que han estado aquí o, o que siguen aquí no de alguna manera y ahí pueden checar los audios en la misma página o pueden descargarlos y bueno ya saben este pueden ponerse en contacto con nosotros también en la página de Facebook de A Sangre Viva ponen así en el buscador A Sangre Viva todo pegado y aparece eh, también estamos en Instagram también ponen A Sangre Viva así todo pegado y aparece la página de A Sangre Viva programa, entonces por ahí se pueden poner en contacto con nosotros lo que les acabo de leer es Un cuento de julio cortázar llamado queremos tanto agle y pues para continuar un poquito con, con el programa pasaremos a la primera canción del día de hoy sí que hablando de cosas este que son entronizadas ¿no? y que de alguna manera este parecen ser que nos dejan estar perplejos que, que una vez que eh, eh, Alguien mencionó que la imagen de que de que si alguien si alguien viera un ángel, ¿no? Este eh pues sería raro saber cómo cómo reaccionar ante ello, ¿no? Porque una es una cosa irreal, ¿no? Puede ser al mismo tiempo muy asquerosa, ¿no? Pero puede ser al mismo tiempo muy bella, pero puede ser al mismo tiempo aterradora, ¿no? Porque han bajado, ¿no? O están aquí, ¿no? Entonces, este, quién sabe, ¿no? Pero bueno, para esa clase de visiones vamos a escuchar esto de Lizzy Warden, que de hecho se llama Visions, entonces vamos a escuchar esto y regresamos con más de Sangre Viva. Qué, qué rato tenemos? Tigas 35. Es ah, muy temprano. Uf, uf. Fue que salió en el billete de 50 pesos el, el ajolote, ¿no? Ah. Ah, pues, ah, acabando de pagar. No. <risa> ah, pero salieron tres. Ah, pero le pegaste al de monedas porque si ves un teléfono de monedas y lo pateas hacia de un lado se le regresan las monedas nada más este trucha porque luego la gente se altera y te echar a la policía y tienes que correr y, y así si sí, cu cuentan cuentan que, que, que si sí pasa eh, no. No, no no quién haría eso pero No, y menos por un billete donde viene un ajolote pero bueno así se llama el cuento de Julio Cortázar ajolote ¿Sí? o sea ¿sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? así se llama ¿Sí? y es que mira hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los ajolote ¿no? o como lo decimos ajolote ajolote ¿Ah? bueno, Iba a verlos en el acuario del jardín de Splants, y me quedaba horas mirándolos, observando su inmovilidad, sus oscuros movimientos. Ahora soy un atzolot. Mm, mm, mm. Yo creo que por eso lo de los billetes, porque la banda se queda hipnotizada. Ajá, entonces se le empiezan a salir bran branquias wey, y lo dicen. No, más bien ¿sabes por qué? Porque no quieren madurar. Ajá, sí Bueno, el azar Ah, por eso no lo suelta El azar me llevó hasta ellos una mañana de primavera En, en París Que abría su cola de pavo real Después de la lenta invernada Bajé por la boulevard De Port Royal Tomé San Marcel y el hospital Y vi los verdes entre tantos grises y me acordé de los leones. Era amigo de los leones y las panteras, pero nunca había entrado en lo húmedo y oscuro edificio de los acuarios. Dejé mi bicicleta contra las rejas y fui a ver los tulipanes. Los leones estaban feos y tristes y mi pantera dormía. Opté por los acuarios. sus Suslayé peces vulgares hasta que inesperadamente con los asholuts me quedé una... Hora mirándolos y salí incapaz de otra cosa en la biblioteca san jeniv consulté un diccionario y supe que los axolotl no es que ahí tienen los pronuncia diferente sabes ajá no, Ajolot, ajá, ¿no? Yo, yo los he escuchado como axolotl no pero luego hay gente que dice nada no, porque es que eh, no es, es como más ante como que la pronunciación es más prehispánica y que y que hacerlo como más castellanizada que luego no quieren pero es como pues, el lenguaje wey. o sea ya ya pasaron 500 años espero, wey, sabes este pero bueno bueno y supe que los Este es son fórmulas, son fórmulas larvales provistas de branquias de una especie de batracio del género amblist, Amblistoma. De hecho, hay un hay un libro que se llama eh, la caja de la melancolía, no, la jaula de la melancolía y es, es de Roger Bartra el, el libro y todo todo todo el libro está separado un estudio este En eh, pues zoológico biológico y, y eh, que será histórico no de cómo se cómo se descubren ¿no? que existen estos animales y todos los avances este como científicos que se fueron dando a lo largo del tiempo no pero esto es, sirve en el libro de la jaula de la melancolía como una metáfora al hecho de que la historia de méxico méxico nunca está queriendo cómo evolucionar completamente que es lo mismo que hace el eh, lalot no o sea es una larva que una salamandra pero él puede retener o poder regresar hasta cierto punto su evolución ¿no? entonces es como no quiero ser una salamandra ¿no? pero este luego si pasó mucho tiempo fuera del agua necesito medio ser entonces puede salir y casar y vivir un poquito y luego se regresa al agua y se vuelve a ser uncelot ¿no? así como en él no quiero terminar esa una salamandra y él, y es de alguna manera como la sociedad en esta cuestión de México hay que se analiza ha ha sido, ¿no? En el eh si sí queremos evolucionar y empezar a tener unas cosas tecnológicas, científicas y morales y bla bla, pero no. Y siempre siempre apelando en la cuestión sociedad mexicana de, oh, es que la tradición, estas cosas y bla bla. Es como así, o sea, y no tiene nada de malo honrarlas y recordarlas, pues no, pero ya que sigan siendo lineamientos en pleno siglo 21 es como ya ya no Ahí sí es donde ya no... allá es mucho, exactamente, pero... Ajá, exactamente, ¿no? Ahí tenemos todas esas prácticas que hoy en día, pues, si sí son condenadas, ¿no? Esto de que, pues, venden a las niñas por tres cabezas de vaca, güey, y dices, no mames, no, ajá, o sea, ya, yeah, men, esas cosas no se hacen, ¿no? O, ah, este, ustedes dos, este, niños se van a casar y tienen 11 años, güey, o sea, son bodas arregladas, güey, ¿qué, ¿qué es eso? O sea, ya, güey. Ya, yeah, yeah. sí, o sea, estamos como o así sea, por lo mínimo 500 años después de que todas esas cosas sucedían. Entonces, ya, suéltalo, suéltalo, México, suéltalo. Bueno, en la biblioteca San Genève consulté un diccionario y supe que los axolot son formas larvales provistas de branquias, de una especie de batracios del género amb amblistoma, Que eran mexicanos lo sabía ya por ellos mismos con sus pequeños rostros rosados aztecas y el cartel en lo alto del, del del acuario leí que se habían encontrado ejemplares en áfrica después de vivir en tierra durante los periodos de sequía y que continúan su vida en el agua al llegar las estaciones de las lluvias encontré su nombre en español ajolote la mención de que, de que son comestibles y que su aceite se usa se diría que no se usa más como el hígado de bacalao no quise consultar otras especialidades pero volví al día siguiente al jardín de las plantas empecé a ir todas las mañanas a veces de mañana y de tarde el guardián de los acuarios sonreía perplejo al recibir el billete me apoyaba en la barra de hierro bordeada de los acuarios y me ponía a mirarlos no hay nada extraño en esto porque desde un primer momento comprendí que estábamos vinculados, que algo infinitamente perdido y distante seguía sin embargo uniéndonos. Me va bastado detenerme aquella primera mañana ante el cristal durante donde unas burbujas corrían en el agua. Los ajolotes amontonaban en el mezquino y angosto, solo yo puedo saber cuán angosto y mezquino, piso de piedra y musgo del acuario. Había nueve ejemplares y la mayoría apoyaba la cabeza contra el cristal, mirando con sus ojos de oro a los que se acercaban. Turbado, casi avergonzado, sentí como una impudicia, sentí como una impudicia asomarme a esas figuras silenciosas e inmóviles, aglomeradas en el fondo del acuario. Aislé mentalmente una, situada a la derecha y algo separado de las otras, para estudiarla mejor. Vi un cuerpecito rosado y como traslúcido, pese en las estatuillas chinas de cristal lechoso, semejante un pequeño lagarto de 15 centímetros, terminado en una cola de pez de una delicadeza extraordinaria, lambar la parte más sensible de nuestro cuerpo. Por el lomo le corría una aleta transparente que se fusionaba con la cola, pero lo que me obsesionó fueron las patas, de una finura sutilísima, acabadas en menudos dedos, en uñas minuciosamente humanas, y entonces descubrí sus ojos, su cara, inexpresivo, sin otro rasgo que los ojos, dos orificios como dos cabezas de alfiler, enteramente de un oro transparente, carentes de toda vida pero mirando, dejándose penetrar por mi mirada que parecía pasar a través del punto y aureo perder, y perderse en un diáfano misterio interior, Un delgadísimo halo negro rodeaba el ojo y lo inscribía en la carne rosa, en la piedra en la piedra rosa de la cabeza vagamente triangular, pero con lados curvos e irregulares, que le daban una total semejanza como una estatuilla corroída por el tiempo. La boca estaba disminuida por el plano triangular de la cara. Solo de perfil se endivinaba su tamaño considerable. De frente, una fina hendidura rasgaba apenas la piedra sin vida a ambos lados de la cabeza donde hubieran debido estar las orejas le crecían tres rojas como de coral una execrencia vegetal las branquias supongo y era lo único vivo en él cada 10 o 15 segundos las ramitas se enderezaban rígidamente y volvían a bajarse a veces una pata se movía apenas yo veía los diminutos dedos posándose con suavidad en el musgo Es que no nos gusta movernos mucho, y en el acuario, que es tan mezquino, apenas avanzamos un poco nos damos con la cola o la cabeza de otro de nosotros, surgen dificultades, peleas, fatiga, el tiempo se siente menos y nos estamos quietos fue su quietud lo que me hizo inclinarme fascinado la primera vez que vi los ajolotes oscuramente me pareció comprender su voluntad secreta abolir el tiempo y el espacio con una inmovilidad indiferente después supe mejor la contracción de las branquias el, de la, el tanteo de las finas patas en las piedras la repentina natación algunos de ellos nadan con la simple ondulación del cuerpo Me probó que eran capaces de evadirse de ese sopor mineral en que pasaban horas enteras Sus ojos, sobre todo, me obsesionaban Al lado de ellos, en los restantes acuarios, diversos peces me mostraban la simple estupidez de sus hermosos ojos semejantes a los nuestros Los ojos de los ajolotes me decían de la presencia de una vida diferente, de una manera de mirar pegando mi cara al vidrio, a veces el guardián tosía, inquieto, buscaba ver mejor los diminutos puntos aureos, esa entrada al mundo infinitamente leto y remoto de las escrituras rosadas, era inútil golpear con el dedo en el cristal, delante de sus caras, jamás advertía la menor reacción, los ojos de oro seguían ardiendo con su dulce, terrible luz, seguían mirándome desde una profundidad insondable que me daba vértigo, y sin embargo estaban cerca lo supe antes de esto antes de ser un ajolote lo supe el día en que me acerqué a ellos por primera vez los rasgos antropomórficos de un mono revelan al revés de lo que cree la mayoría la distancia que va de ellos a nosotros la absoluta falta de semejanza de los ajolotes con el ser humano me provocó que mi reconocimiento era válido que no me apoyaba en analogías fáciles solo las manecitas Pero una lagartija tiene también manos así y, y en eso nada nos parecemos. Yo creo que era la cabeza de los ajolotes, esa forma triangular rosada con los ojitos de oro. Eso miraba y sabía, eso reclamaba, no eran animales. Parecía fácil, casi obvio, caer en la mitología. Empecé viendo que los ajolot en los ajolotes una metamorfosis que no conseguía anular una misteriosa humanidad. Los imaginé conscientes, esclavos de su cuerpo, infinitamente condenados a un silencio abismal, a una reflexión desesperada. Su mirada ciega, el diminuto disco de oro inexpresivo y sin embargo terriblemente lúcido, me penetraba como un mensaje. ¡Sálvanos! ¡Sálvanos! Me sorprendíamos citando palabras de consuelo, transmitiendo pueribles esperanzas. Ellos seguían mirándome, inmóviles de pronto las ramillas rosadas en las branquias se, ende, se enderezaban en ese instante yo sentía como un dolor como un dolor sordo tal vez me veían captaban mi esfuerzo por penetrar en lo impenetrable de sus vidas no eran seres humanos pero ningún animal había encontrado una relación tan profunda conmigo los ajolotes eran como testigos de algo y a veces como horribles jueces me sentía innoble frente a, frente a ellos había una pureza tan espantosa en sus ojos transparentes, esas larvas, pero larva quiere decir máscara y también fantasma, detrás de esas caras aztecas inexpresivas y sin embargo de una crueldad implacable. ¿Qué imagen esperaba su hora? Les temía. Creo que, creo, que de no haber sentido la proximidad de otros visitantes y del guardián, no me hubiese atrevido a quedarme solo con ellos. «Usted se lo come con los ojos», me decía Reno guardián, que debía suponerme un poco desequilibrado. No se daba cuenta de que eran ellos los que me devoraban lentamente por los ojos, en un canibalismo de oro. Lejos del acuario no hacía más que pensar en ellos, era como si influyeran a distancia. Llegué a ir todos los días y de noche los imaginaba inmóviles en la oscuridad, adelantando lentamente una mano que de pronto encontraba la de otro». Acá sus, ojo, sus ojos veían una plena noche, y el día continuaba para ellos indefinidamente. Los ojos de los ajolotes no tienen párpados. Ahora sé que hubo que no hubo nada extraño, pero eso tenía que ocurrir. Cada mañana al inclinarme sobre el acuario, el reconocimiento era mayor. Sufrían. Cada, cada fibra de mi cuerpo alcanzaba ese sufrimiento amordazado, esa tortura rígida en el fondo del agua espiaban algo, un remoto señorío aniquilado, un tiempo de libertad en que el mundo había sido de los ajolotes, no era posible que una expresión tan terrible que alcanzaba a vencer la inexpresividad forzada de sus rostros de piedra, no portara un mensaje de dolor, la prueba de esa condena eterna, de ese infierno líquido que padecían, inútilmente quería probarme que mi propia sensibilidad proyectada en los ajolotes, era una conciencia inexistente, ellos y yo sabíamos por eso no hubo nada de extraño en lo, en lo que ocurrió mi cara estaba pegada al vidrio del acuario mis ojos trataban una vez más de penetrar el misterio de ojos de, de oro sin iris y sin pupila veía muy de cerca la cara de un ajolote inmóvil junto al vidrio sin transición sin sorpresa vi mi cara contra el vidrio en vez del ajolote vi mi cara contra el vidrio la vi fuera del acuario La vi del otro lado del vidrio. Entonces mi cara se apartó. Y yo comprendí. Solo una cosa era extraña. seguir pensando como antes. Saber. Darme cuenta de que eso fue el primer momento como el horror del enterrado vivo que despierta a su destino. Afuera, mi cara volvía a acercarse al vidrio. Veía mi boca de los labios apretados con el esfuerzo de comprender a los ajolotes. Yo era un ajolote y sabía ahora instantáneamente que ninguna comprensión era posible, él estaba fuera del acuario, su pensamiento era un pensamiento fuera del acuario, conociéndolo, siendo el mismo, yo era un ajolote y estaba en mi mundo, el horror venía, lo supe en el mismo momento, de creerme, de creerme prisionero en un cuerpo de ajolote, transmigrado a él con mi pensamiento de hombre, enterrado vivo en un ajolote, condenado a moverme lúcidamente entre criaturas insensibles, pero aquello cesó cuando una pata vino a rozarme la cara, cuando moviéndome apenas a un lado vi un ajolote junto a mí que me miraba, y supe que también él sabía, sin comunicación posible pero tan claramente, o yo estaba también en él, o todos nosotros pensábamos como un hombre, incapaces de comprensión, limitados al resplandor dorado de nuestros ojos que miraban la cara del hombre pegada al acuario, Él volvió muchas veces, pero viene menos ahora, pasa semanas sin asomarse. Ayer lo vi, me miró largo rato y se fue bruscamente. Me pareció que no se interesaba tanto por nosotros, que obedecía a una costumbre. Como lo único que hago es pensar, pude pensar mucho en él. Se me ocurre que al principio continuábamos comunicados, que él se sentía más que nunca unido al misterio que lo obsesionaba pero los puentes estaban cortados entre él y yo, porque lo que era su obsesión es ahora un ajolote, ajeno a su vida de hombre. Creo que al principio yo era capaz de volver en cierto modo a él, ¡ajá!, solo en cierto modo, y mantener alerta su deseo de conocernos mejor. Ahora soy definitivamente un ajolote, y si pienso como un hombre es solo porque todo ajolote piensa como un hombre dentro de su imagen de piedra rosa. Me parece que todo esto... Me parece que todo esto alcance a comunicarle algo en los primeros días, cuando yo era todavía él. Y en esa soledad final, a la que él ya no vuelve, me consuela pensar que acaso va a escribir sobre nosotros, creyendo imaginar un cuento, va a escribir todo esto sobre los ajolotes. ¿Quién escribió el cuento? ¿Un ajolote? O, Cortázar, o un ajolote que se crea Cortázar. O un Cortázar que se crea ajolote. O nosotros en colectivo somos un ajolote que piensa los cuentos de Cortázar. Nunca lo sabremos. Es, no, es que al final está haciendo como este cambio de, de, de visual. no Primero se está sumando el al acuario y luego el... El ajolote del acuario lo mira y luego cuando él mira el ajolote que está dentro del acuario Piensa que es un hombre que está viendo un ajolote Pero lo está pensando desde la mente de un ajolote ah, Bueno, este, hablando de, de, de animales y de este de cómo luego la conciencia de un hombre Puede ser trasvasada en, en la mente de un animal o de cómo hace referencia a nosotros mismos también como a otros animales, porque pues, nunca hemos dejado de ser animales, nada más que nos reconocemos como humanos por por, por payasos que somos, este pero pues sí, eh, pero bueno, vamos a pasar rápidamente a otra canción, si te, si alcanzamos a esta de Alice in Chains regresar y luego dejar la última, sí, ¿verdad? Ah, okay, bueno, entonces vamos a escuchar esto que se llama The Rooster, o sea, que es el, el gallo ¿No? y es porque así le decían a un, al papá de eh, Jerry Cantrell, el guitarrista de Alice in Chains y es una muy buena historia es una muy buena historia pero hablando de que la gente luego tiene apodos de animales y es por algo, no entonces vamos a escuchar esto que se llama The Rooster y regresamos con La Sangre Viva Música Sí, pero este, igual si los quieres escribir está bien, ¿eh? Pero pero ajá, no, y también eso se vale. De hecho, mientras caminas, ¿no? Que supongo que caminas bastante. No, no, no, nunca es demasiado. Pero mientras eso sucede, este es, es bueno pensarlas, ¿no? Digo como como como imágenes y em eh, ti sí, Incluso como manera de expresar las cosas, ¿no? Que... El que hace tu lenguaje... Este, mejora tu dicción... Conoces más palabras... Eh, sabes, por ejemplo, que hay hay un montón de palabras... ¿no? Que puedes utilizar con diferentes significados... O... O sea, que o sea, que una palabra ya tiene diferentes significados... Dependiendo de la connotación en donde se usen... Pero... Que poéticamente también pueden ser... Resignificadas, ¿no? Entonces... Y pensando en todo eso, pues es, es chido ¿no? para la imaginación también, incluso sí también ¿Ah? pero vamos con el... ya dejaremos bloquearme el video todo Facebook, ya sabemos que no tenemos los derechos pero no nos importa, de todo lo vamos a poner Este, los derechos son de Alison Chains y de Lain Staley, que lo extrañamos pues, pero ya déjanos en paz Facebook, gracias este y para irnos más pronto y para que le dé gusto a Facebook, de que nos larguemos porque no tenemos los derechos de las canciones este vamos a regalar este libro ¿no? eh, que se llama Quien sepa de amores, no es una es una novela ¿no? de este autor llamado ¿dónde está? ¿dónde está el autor? ah Eh, sí Espera porque no encuentro Quien sepa de amores Ah si ah, sí, se llama Si sí, pensé que era te, te juro que creí que era el, el nombre de la, de la editorial Pero se llama Siltil a la triste Bueno eh, Su novela se llama si sí, quien sepa de amores Y esto es lo que vamos a regalar el día de hoy esta semana. Eh, la pregunta es muy sencilla. ¿Estás estás listo Carlos para la pregunta sencilla de esta semana para ganaste, ganarte esta novela llamada ¿Quién sepa de amores? que su autor, si se llama así, Ciel Til a la triste. O sea, Ciel como de como de ballena, Til como de ajá, no sé, ajá, como de tilde, y este ya la triste como como de un Ah, como de la ciudad exactamente, como de cor, con cortaguitado, es pues, como, ajá, este, <ríe> a la, la aguitada, eh, es bueno, la pregunta es muy sencilla, este, dinos, dinos, ¿no? cuáles son, como leímos el día de hoy de Julio Cortázar, dinos cuáles son tus cuatro libros favoritos de Julio Cortázar. O cuáles te gustan más, o cuáles nos recomiendas ¿no? O cuáles has leído también Incluso, ¿no? Entonces, dinos Los títulos de cuatro libros de Julio Cordoza Que te gusten, y con eso te estarás ganando Este libro de regalo Del día de hoy, que se llama Quien sepa de amores, de el autor Ciel Thiel eh, A la triste <ríe> Es que ay, yo, yo, yo no sé si mira yo, yo no, no soy Chen para burlarse de los nombres porque yo una vez este le recomodelé la nariz a alguien porque me dijo no me gusta tu nombre y yo le como pues es que si me llamo y ydad es el nombre y te lo tienes que aprender, ¿no? Este, creo que siempre se va a acordar. O sea, desde esa vez que pasó en segundo de secundaria que le, le tuve que hacer una rinoplastia, este, una rinoplastia gratis con ajá, con un Walkman este azul y estaba escuchando acá una banda muy bonita que se llama Decide, ¿no? entonces estaba yo acá bien a gusto Y me dijo, no me gusta tu nombre Le Dije, ah, pues ni modo, no, pues te voy a decir tal Le dije en él Así se escuchó, plim ¿no? Ajá, plim Ajá, exacto, Ajá, exacto. Y, este, y bueno, pues no, no Hay que burlarnos de los nombres, pero este Es que sí está curioso Si decir a la triste Es como No sé Muy peculiar, entonces Se lo recuerdo Repito, regalaremos el día de hoy este libro llamado Quien sepa de amores de Silcil a la triste <risa> Y la pregunta es muy sencilla este Díganos cuatro títulos o cuatro libros de Julio Cortázar Que sean sus favoritos, que hayan leído o que nos recomienden Y ya saben, sus respuestas pueden mandarlas a los comentarios de aquí del video Que dice según esto que está bloqueado que Porque no tenemos los derechos de las rolas Pero tenemos derecho a ponerlas y también pueden mandarnos sus respuestas a la página de Facebook de A sangre viva y a la página en Instagram de A sangre viva. Entonces, pues eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Ya les habíamos amenazado este que el, desde la semana pasada que la próxima semana este tendremos un programa este dedicado, ¿no? Eh, para hablar sobre y eh, sobre la cuestión de la efeméride del 8 de marzo este si no saben qué es este aquí se darán cuenta el 7 que es el, el programa este el programa solamente voy a, a, a presentarlo no básicamente les comentaba a, a estas chicas a, a amigas conocidas Que, pues en voz de ellas no vamos a, a tener datos de diferente tipo de, de, de datos no respecto al tanto al 8 de marzo como a la cuestión de, de las mujeres en, en general no entonces pues muchas gracias a todos ustedes a todos todos todos todos este hombres mujeres este animales y este y seres inanimados no que se acercan a ese programa y que saben que es un espacio no donde pueden compartirnos Toda clase de cuestiones literarias, toda clase de cuestiones artísticas y toda clase de cuestiones culturales. Entonces, gracias, buenas noches. Los dejamos con una última canción de esta ultra super bandota llamada Queen's Rich. Y esto se llama I Don't Believe in Love. Entonces, gracias, buenas noches y hasta la próxima.